El cantante y poeta Miguel Campello, nacido en Matola y, creció, y que creció con sus sueños entre limoneros, algarrobos y granados, triunfó como el bicho en su primera etapa en Madrid, que le sirvió como universidad para aprender. Siguió su carrera en solitario, con la que continúa emocionando por sus letras y música. No saben lo que h a r í a esto no es cuestión de tiempo. Pues acaba de sacar el cuarto adelanto de su próximo disco, esta canción, Tú tienes, tú vales. Su nuevo disco, Noche y Día, se publicará el próximo 3 de febrero, cada vez está más cerca esa fecha. Y con este tema, él reivindica nuestro libre pensamiento y nuestra libertad a la hora de creer y crear, porque esta es la filosofía de su vida. é l Miguel Campello es un alma libre, un chatarrero de la poesía y un malabarista de la música. Es único y es un artista que sigue volando porque a él nadie le ha podido quitar su arte. Miguel Campello, ¿qué es lo que tú tienes en estos momentos y qué es lo que tú vales para ti? b u e n a pues bueno,、eh, pero, ¿no? lo que estoy aprendiendo y lo llevar, n o porque a veces es importante eso, saber lo que te toca en el camino. n o Te hemos seguido con este nuevo disco, Noche y Día, ya llevas cuatro temas.、Eh, febrero está ahí, a la vuelta de la esquina.、Eh, tenías previsto empezar tu gira en Barcelona, y para cuándo Elche? Bueno, pues de momento arrancamos en Barcelona y tenemos varios conciertos ya que están cerrados. Lo del Chino lo sé, creo que en, aún de momento no hay ninguna fecha, pero bueno, intentaremos ir a todos los sitios que, que podamos, ¿no? Pues tú tienes tu vales, ya es el cuarto tema. ¿Cuántos temas va a tener noche y día?、Ah, espérate que sí, que me h a s dicho una noticia, manda que mande la noticia a última hora. n a En noviembre, que... Gran Teatro. ¡Qué maravilla! Por fin tendremos a Miguel Campello en el Gran Teatro de nuevo, para disfrutar de tu arte. Pues cuéntanos, Miguel Campello, ahora que nos has dado esta primicia, en noviembre estarás en el Gran Teatro. Cuéntanos cómo, cómo es volver a tus escenarios, a tus raíces, a actuar aquí en Elche. Bueno, siempre es un sitio muy especial, ¿no? De hecho, me produce más nervios de lo normal, l ¿no? Tocar, porque bueno, está toda la familia y todos los amigos. Entonces, un poco eso n o me produce un poquito más que、eh, no conocer tanta gente. Y b u e n o m o siempre es muy i m u r e s i o n a n t e n o volver a ese sitio donde lo he visto desde que era pequeño, pero ¿no? de, más allá de cuando concursa el c a n t a u t o r e s yo cuando era un niño ahí se celebraba cualquier cosa y estaba ahí n o detrás de los telones, porque he t e n i d o la suerte también de conocer a muchos músicos de é H. Y siempre estaba por detrás de las bambalinas, n o de ese teatro. Por ahora llevas cuatro temas adelantados en este disco Noche y Día. ¿Cuántos temas te quedan? Por adelantar, creo que quedan tres por ahí, o no sé, o cuatro. Lo es de que los números lo s llevo fatal. Pero quedan aún unos pocos, ¿no? Porque, bueno, queremos también, estamos recorriendo España de punta a punta. Algunos sitios se nos van a quedar porque llovió el día que fuimos a grabar a un sitio, no sé qué, y se van cambiando los sitios. Pero bueno, estamos es un poco recorriendo esos sitios también un poco que vi cuando empezaba con el dicho, que no es sé, nada ¿no? que g u a r d o recuerdos como en Jerez, en, bueno, me falta Madrid, que aún no hemos encontrado el día, que para mí es un poco también eso en el principio de todo esto. Y, y bueno, no sabemos aún lo que van a salir con, antes que el disco, lo que nos dé tiempo un poco. Estás recorriendo、eh, los lugares que han tenido mucho que ver en tu carrera artística. La verdad es que es larga, Miguel. Y por eso me gustaría preguntarte si en este nuevo trabajo va a haber sorpresas, ¿va a haber colaboraciones con otros músicos? Sí, bueno, hay muchas sorpresas, de, por ejemplo, de, en, solamente con los músicos que han participado en el disco, como Josué r o n q í o que ha producido el disco también junto a Guillermo Quero y a mi hijo Miquel. Un disco bastante familiar de opinar un poco ahí de todo entre todos no y llegar a, a un cauce y bueno solamente esa o h sido una sorpresa ¿no? el, el desarrollo del disco ha sido muy bonito y, y bueno en sí de eso no de que hay uno, unos temas que te pueden sonar a bambino y otros que te pueden sonar a, a algo moderno ¿no? y bueno también está ahí el, La manera de seguir un poco sorprendiéndote a uno mismo y no, aburrir, no aburrirte ¿no? en este camino también. A veces puedes caer en tu misma monotonía, esa que, te, que ya te sabes, entonces a veces vamos a hacer cosas que no sabemos. Pues, Miguel, yo pensaba que tú no salías de Matola, que es ahí tu fuente de inspiración, tus árboles. Sí, bueno, tiene el, el, sigo viviendo ahora, vivo en Águilas y, y es en la mitad de la sierra, no, no hay ni Granao d ni Limoneros, o sea, hay Esparto. Pero sí, bueno, suele ser la inspiración que llevas de todas maneras arrastrando durante tantos años. n o Creo que un poco la educación esa que cada uno tenemos y hemos recibido pues nos lleva de todo, no No solamente a nivel familiar, sino pues eso, ¿no? de lo que te da la tierra y lo que, lo que acabas aprendiendo o ¿no? n para ti. La tierra te da mucho, pero la música más. Con este trabajo de noche y día, reivindicas no solo. El libre pensamiento, la creación, la libertad,、eh, la valía de las personas, la imaginación, los sueños. ¿Es q que, u ¿es este e e s el trabajo más importante de todos los que has hecho hasta el momento? Bueno, no hay uno más importante que otro, n o porque si no, no existiría este. n o Creo que todo lo anterior forma parte de este proyecto también. o ¿no? todo De lo que, Como te decía antes, lo que has aprendido desde el principio, da igual. O sea, Y vamos aprendiendo desde que somos conscientes que estamos aprendiendo. n o Y el recuerdo que nos queda p、pues, u es eso, e s que todo,、no、sé, todas o no o sé, t d esas cosas n o que, que han pasado antes. n o Entonces creo que no existiría lo de ahora si no hubiese estado lo de antes, n o sea lo que sea. Lo cierto es que tu vida es una auténtica escuela de aprendizaje, una auténtica universidad. Miguel,、eh, tú llegaste a Madrid con lo opuesto. ¿Y cómo fue el, el subirte a los escenarios? Pues fue muy progresivo, o sea, al principio te das cuenta de que lo que tú tienes en la cabeza en realidad no, no es lo que pensas. O sea, Yo cuando me fui para Madrid tenía un pensamiento en la cabeza y cuando llegué dije, ah, vale, que esto no es lo que yo pensaba, porque claro, todo era imaginación mía, ¿no? Lo que tú pudiese pensar era cuestión de imaginarte cosas. Y luego te enfrentas a un poco a esa realidad, ¿no? De un Madrid tan grande, ¿no? Al lado de una pedanía como Matola o. Una ciudad como ese, que por muy grande que sea, pues no es tan grande, ¿no? Y te encuentras en ese un poco en medio de, de lo que tú piensas que sabes y lo que te vas encontrando, ¿no? Y entonces ahí es cuando te das cuenta que lo primero es ir aprendiendo todo eso que te falta por aprender y para cuando te subes a un escenario, o sea, es lo que hablamos en la otra pregunta, ¿no?、Eh, es un poco todo eso que lleva desde el principio en esas tablas que dicen tienes tabla, no tienes tabla, no lo puedes h a s tabla. s has tenido que ir lijando durante mucho tiempo para que no tengas t i l l a s n o y para que cuando bailas encima de ellas pues vuelvas a bajar y a que te apetezca volver a subirte n o y bueno la primera vez que te s u b e s a un escenario ...yo es que... todo fue tan progresivo que en realidad era como normal n o que no s s u b i é s e m o s a un escenario ya porque habíamos tocado en la calle habíamos tocado en el metro habíamos tocado en todos lados y era como si hay gente para que vayan a vernos a un sitio vamos a buscar ese sitio o ¿no? n entonces Esto, Dante, tampoco ha sido. ¿no? Pues la verdad es que te subiste a ese escenario y continúas todavía. No te has bajado de ellos y todavía llevas sueños en tu cabeza. Y una pregunta: para la gira, para este disco, ¿darás, ¿seguirás dando volteretas en el escenario? Pues lo de las volteretas, de momento lo tengo que ir dejando momentáneamente porque tengo un equipo de rodilla que me d i c e en Granada, en el CD. Y aún lo llevo arrastrando. <risa> para volteretas, digo. Para caminar es que m e d o r pero para dar volteretas está la cosa jodida. Hay que cuidarse, ¿eh? Y... Sí, sí. Y bueno, ahí, ahí tengo que reconocer que hay gente que ya me ha pedido que deje de dar volteretas. Hay mucho, muchas personas que van a los conciertos y ya te dicen: no de volteretas, que ya, ya está bien. Si <risa> cada vez que te sube al cajón, sufrimos t o d o y cómo va a ser esa puesta en escena? ¿Qué, qué, qué estás pensando, Miguel? Y bueno tiene un poco de eso n o de lo que hablaba antes de todo lo que ha pasado antes más lo que va a empezar a pasar n o y hay cosas que como aún no han pasado pues tienen que pasar para que yo también sepa cómo va a ser no pero sobre todo el espectáculo musical no es y a ver a escuchar música y a sentirla y a bailarla si quieres si te dejan ¿no? y, y todo eso no es un poco Pues、lo de siempre, ¿no? Porque también es bonito lo de siempre, ¿no? Hay que mantener eso también. Tampoco en...、no、hay que cambiar muchas cosas demasiado, ¿no? Porque si no, igual. Pues, Miguel Campello, suerte. Estamos ya deseando verte en noviembre en el Gran Teatro con este trabajo, Noche Idea, que empiezas la gira el 18 de febrero en Barcelona. Ojalá te vaya bien, como siempre te ha ido, como siempre has triunfado. Y sigue gritando fuerte porque Miguel Campello, ese chaval de Matola, vale, vale mucho. Gracias. Muchas gracias. pienso c る m o s a b e で lo の u e h a r に、a るのをやるのを s るの。でも、この時間に、自分のために、自分のために、自分 p ため e 自分の l めに、自分のた e に、自分のために、自分のために、自分のために、自分のため a 自分のために、自分のために、自分のために、自分のために、自分の s めに、自分の s めに、自分のために、自分のために、自分のために、自分のために、falta su mano に、自分のために、自分のために、自分のために、自 s のために、自分のために、自分 どうするの 何 Salimos、no、sal al final de aquella. 誰 tú、vale, tú vale.